Hola, ¿qué tal? Buenos días, Gisela. Bien, en camino a llegar a la tercera audiencia、ya. Bien, bueno, contame un poco sobre el caso de Yanni para los que no conocen、eh, y cómo se viene desarrollando esta instancia judicial. Bueno, y a n i n a particularmente está detenida,、eh, además de la causa judicial ¿no? que, la, la, que la somete a servicio,、eh, por, por mala madre, ¿no?、Uh -huh. Eso es lo que. Eso es lo que nosotras pensamos. Eh, eh, ella estaba con Xiomar ese día, con su hijo, con su hijo Juan Gabriel, cuando el femicida l e g i z a m ó n mata a Xiomar, eso ya está comprobado. Y a ella la acusan, ahora con este cambio de carátula, ¿no? la acusan de no haber evitado que l e g i z a m ó n asesine a Xiomara. Por eso la causa por la que le imputan a ella、eh, le c o r r e s p e r í a n más años. Que, los que le corresponden a Leguizamón, ¿no? que, es, que es el asesino de Fiomara. Es、eh, ella ese día、eh, lleva a Fiomara al hospital, inmediatamente cuando llega a la UPA la detienen de manera arbitraria, ese día fue violentada en el UPA, la golpearon y después inmediatamente queda detenida.、Eh, Janina, no pudo, Janina no pudo ni siquiera、eh, ver el, el cuerpo de Fiomara. No pudo ir al velorio y tampoco pudo ir al cementerio. O sea, quedó detenida inmediatamente.、Eh, después, bueno, quedó en espera de, de, del juicio. Esta es la tercera audiencia. Ahora, en la anterior audiencia pidieron el cambio de carátula,、uh -huh. que tampoco es justo, porque el cambio de carátula nuevo dice abandono de persona, agravado por el vínculo. Yanina、uh -huh. nunca abandonó a Siomara, nunca abandonó a Siomara. Y Y Yanina no es. También en esta carátula le quieren imputar que, que, es, que además de no evitarlo, fue parte ¿no? de, de todo lo que pasó ese día. Yanina、eh, no estaba en condiciones de defenderse, Yanina no pudo e n f e n d e r a a Xiomara, Yanina、eh, fue juzgada y estuvo detenida sin tener documento, s、eh, es una n n o sea, están juzgando a una n n、eh, El Estado se presenta en la vida de Yanina recién ahora. Para, para castigarla. Y, y bueno, esta es la, en esta instancia quieren ese cambio de carátula que tampoco nos parece justo, ¿no? ¿Ustedes creen que desde el, desde el juicio, c o m o se viene desarrollando, se tiene en cuenta、eh, la situación de, de violencia que venía sufriendo j a n i n a No, el juicio es arbitrario,、eh, las audiencias no tienen ninguna perspectiva de género. No se respeta la ley Micaela, que ya está vigente, ¿no es cierto?、Uh -huh. eh, eh, en, el, en las audiencias está presente l e y u i z a m ó n a menos de dos metros de Yanina, que de manera cínica todo el tiempo está como, como riéndose, ¿no? Y ella、eh, tiene que, que volver a, a pasar por, por todas las cosas que pasó, revictimizándola cuando sabemos que, que, que ahora necesitamos una justicia que tenga perspectiva de género, que entienda todas estas cosas que. Que no son cosas que ignora ni la fiscalía, ni el tribunal, ni el presidente del tribunal. Pero sin embargo, no se respeta. No se respeta la ley Micaela y este no es un juicio con perspectiva para que Yanina pueda, o sea, para que salga de la manera más justa. n o Las pericias、eh, de, de, las, de las partes dicen que Yanina necesita un juicio acorde a, a, a, a su manera de ser. n o、eh, Yanina no terminó en la escuela primaria, v i n o hasta tercer grado, repitió, nunca más fue escolarizada y a nadie le importó. Pero bueno, ahora ni siquiera importa esto para que Yanina ni siquiera tiene、eh, el lugar para poder explicar y contar bien cómo fue toda la situación. Porque imagínate que Leguizamón está presente. ¿Ella no pudo、eh, presentar testimonio? Ella tiene que volver a presentar testimonio. Ahora el fiscal Altuve. Quiere que además de, la, de, lo, de las pericias n o de la psicóloga de las partes, que sea ahora、eh, nuevamente que dé testimonio y que sea periciada、eh, adelante del tribunal.、Eh, pensamos que esto puede perjudicar, porque además ella a esta altura ya está agotada física y mentalmente. Desde que empezaron las audiencias, ella está detenida acá en Mercedes, la tienen en, en un lugar horrible. Eh, ha pasado muchos días en Buzón, ella ya está agotada y no está en condiciones de, de ser periciada nuevamente. Así que pensamos que, que,、no、sé, que las condiciones no están nada para que el testimonio de j a n i n a sea el que, el, que, el que la fiscalía y el que el tribunal tiene que escuchar. Desde la defensa, ¿qué, qué se está pidiendo? Desde la defensa se está pidiendo la absolución. Y bueno, presentaron ahora、eh, está el s t á e testimonio. Hoy va, va a pasar a testimoniarla a q u e l l i s Sofía, que es la, la psicóloga que de、bueno, un informe ¿no? de parte de la defensa, un informe muy importante que d e c i detalla y cuenta ¿no? las condiciones que, en las que vivió Janina y, y cómo se encontraba Janina en el momento en el que, en el que pasó lo que pasó con Giomara. Bien, ¿saben cuántas audiencias más tienen por delante? Hasta que se dé.、Eh, y que... nosotras, por, por cómo se vienen dando las cosas, hoy es solamente de, de recaudación de pruebas y de, de nuevos testimonios. Y hoy, por suerte, también va a testimoniar la, la psicopedagoga, creo psicóloga de Juan Gabriel, que es el Nene, que estuvo presente ese día en los, en el, los hechos, ¿no?、Bien. También va a ser importante porque él cuenta la verdad de todo lo que pasó. Y pensamos que quizás una, una audiencia más, ojalá. Una audiencia más, bien.、Sí. Eh, bueno, hoy arrancaba a las 9、eh, en los tribunales.、Eh, sí. ¿Hay otra, otra convocatoria? Hoy、eh, habíamos sido citadas a las 9, pero ayer el fiscal Altube dijo que tenía otro juicio anterior, así que hoy va a empezar un rato más tarde, todavía no comenzó. Bien. Eh, te hago la última consulta en、sí. cuanto a los testimonios que ya pasaron. Esta es la, la tercera. Eh, eh, los testimonios、eh, todos apuntan a, a Leguizamón. Sí, todos apuntan a Leguizamón. Y hay alguna, algunos testimonios que se contradicen desde, desde que testimoniaron allá en un primer momento. Ahora、uh -huh. Y ahora también se está teniendo en cuenta ¿no? todo lo que los. los Sino más que nada cuentan de todas las violencias que venían anteriores al día del hecho, que no se tuvieron en cuenta antes, ¿no es cierto? Ahora, por suerte, todos los, los testigos que no se habían presentado fueron traídos por la fuerza pública y, bueno, están contando todas las cosas que, que venían pasando en esa casa. Bien. Bueno, Victoria, te no, agradecemos no, estos minutitos, ¿sí? Y, bueno, nos sumamos no. por el pedido de absolución para Janina Farías. Sí, yo les agradezco por por. Este caso y también decir que, bueno, que si la condenan a Yanina, nos condenan a todas, porque esto es algo que, que nos puede pasar, y que se、si、está para Yanina la absolución y basta de causas armadas también.